Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25, con calles 31 y 32, Acarigua. Ahora nos vamos con el béisbol y es que el campeonato municipal de la categoría junior llegó al final de temporada el pasado domingo 7 de julio en el estadio Juan del Cerro Tobar de Araure. Con pizarra final de 7 carreras por 3, bravos de Paez venció a su rival de Lagartos, un partido de bastante emoción y en el que Carlos López se fue de 3-3 mientras que Daniel Parra lo hizo de 3-2 con un triple y tres carreras anotadas. Por su parte, Daniel García se llevó el juego ganado y el MVP. Ahora los Bravos de Páez irán a representar a Portuguesa en el próximo nacional en la ciudad de Barinas a realizarse durante el mes de septiembre. Información deportiva de los 14 municipios. Interés deportivo.